Hola y bienvenidos a otra hora en Philly Buster Rock esta hora estaremos acompañados de las mujeres del rock eh, pues en una hora de escucharlas todas es algo imposible tendremos muchas y bastante quedará por fuera de esta hora pero las tendremos en la programación habitual en filibusterro.blogspot.com Eh, esta hora estaremos con bandas en donde las mujeres son o hacen parte de la banda o son la banda o o X, eh, son lo que es. Tendremos canciones de Bixxen. Tendremos canciones de de Janis Joplin eh as enemy para more clipton y muchas más eh after forever tendremos también canciones de la primera agrupación de rock hechas por mujeres por allá en el año 78 y se reunieron y pues, bueno, tendremos muchas cosas más eh, las canciones son Crazy On You, Summertime Love Is A Killer Burn The Witches Fight Sun Moonlight No Doubt, Evolved Do It Mystery Business Possessed y Come On Let Go son 12 canciones que estaremos esté escuchando en esta hora. Eh no siendo más, recordemos que estas horas quedan grabadas en el blog. El blog lo pueden escuchar e incluso lo pueden descargar esta hora. Filiusterro el espacio en donde eh yo escucho música y comparto con ustedes eh las canciones la única forma de apoyar es no nada compartir y escuchar mucha música y mucho rock y metal. Esta vez escucharemos a las mujeres como como principal como principal atractivo en esta hora. O no siendo más Nos vamos con la primera canción de las hermanas Wilson, Anna Wilson cantando y Nancy Wilson en la guitarra eh del año 1975 su álbum debut. La agrupación Hard de Estados Unidos, el álbum debut se llama Dream Boats Annie y incluye esta canción Crazy on You.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 Chegamos ahí la canción Summertime de Janis Joplin. La canción de Janis Joplin. Es un cover eh proviene de un musical Porgy and Bess de George Gershwin. Es una canción en donde eh han, se han hecho muchos covers, cerca de 300 la canción más versionada que ha habido. Jenny Joplin nació en el 19 de enero de 1943 en Port Arthur, Texas, y pues como ya sabemos, falleció a la edad de 27 años eh por una sobredosis de de drogas. A pesar de su corta carrera, dejó un legado muy influyente en la historia del rock y del blues. La canción está alojada en el álbum Pearl. Per, es un álbum esta canción que escuchamos es un álbum póstumo, o sea, que fue lanzado a los dos años summertime. Ahora escuchemos la canción El amor es un asesino de la agrupación Bixxen. Lanzado en 1990 en su segundo álbum Rep Eat Up bajo el sello EMI. Eh de Bixxen hay que recordar que hubo un integrante creo que fue la eh un guitarrista, pues todas son mujeres que se casó con Stevie B en 1989. Love is a Killer, la canción que escucharemos lanzada en 1990, el segundo estudio. Ahí suena. Seguidamente de de esta canción la cuarta canción que escucharemos de la agrupación de alemania warlock liderada por la señorita doro pech eh, claro que también ahí hay la esta en la voz doro pech peter stiger y rudy graf en las guitarras en el bajo frank rittel y michael euris en la batería Eh, la canción que escucharemos se llama Burning the Witches, Quemando las Brujas. Canción está inspirada en los juicios de las brujas que tuvieron lugar en la Inquisición. Es también una crítica a la persecución y a la injusticia por las mujeres. Doropech de 1984 con la agrupación Warlock de Alemania, Burnet the Witches, pero antes de Estados Unidos, Love is a Killer de Pixels. We'd be beckoning I've seen your face I've called your name Ah! Muy bien, ya llevamos 25 minutos, hemos pasado 25 minutos de buen rock con mujeres al mando, al timón. Escucharemos ahora eh, la agrupación Sister Sim, agrupación sueca, con la poderosa voz de la vocalista Liv Jagger. Sister Sin de la canción Fighting Song, Fight Song. La canción de lucha está alojada en el álbum Sweet Tables Serenades, como no sé, Sweet Blade Serenades, el segundo álbum lanzado en 2008. Lastimosamente Sister Sin anunció su separación en el 2015 en noviembre no la estaremos eh no la tendremos en en estos festivales que se vienen en después de este 2023 Se formó en Gotemburgo, en Suecia en 2002 y murieron PSC pues, eh, disolvieron en el 2015 la canción Fight Song de Sister Sin suena acá en Philly Buster Rock horas y horas de rock escuchábamos la canción de Fight Song de Sister Sin, Sister Sin, ¿sí? Hermana pecadora. La canción de Lucho. Ahora escucharemos After Forever desde Holanda. La canción Mono of Dow, Monolife of Dow del álbum Decipher, el segundo álbum lanzado en el 2002. Recordemos que en After Forever la vocalista es Fleur Jansen. Muy en rec eh, recordar por su magnífica voz que tanto así que en el 2012 se unió a Nightwish como vocalista principal. Y he estado en muchas bandas, incluso he producido a otras bandas. Eh, no del metal, pero sí de de rock. La canción After Forever desde Orlando. Moon or a light of the bow del álbum Decipher de Flor Jansen en Philibusterro. Estamos llegando al minuto treinta y nueve de esta hora con mujeres y rock y metal, desde Holanda escuchábamos After Forever y ahora llegamos al puerto de México, en Philly Buster Rock llegamos a México a escuchar la canción Evolve el álbum Evol homónimo el álbum debut de la agrupación The Warning originarias de Monterrey son tres hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal Evol la canción esa esa canción si quieren busquen el video Evolve de The Warning Se grabó en 2 horas el video con 18 iPhone y un dron BPR, esos que van rapidito, no los grandecitos y los que hacen carreras. Evol de Guar de México. Escuchadéis música homónima del álbum Evol. Ya nos vemos. muy bien, llegamos al minuto 44, 43 de esta hora, acompañada de mujeres y rock, escucharemos ahora desde Suecia, la agrupación Arch Enemy, on the black flag we march, bajo banderas negras, nosotros marchamos creo que que es eso. Del álbum Chaos Legion The Other Enemy. La vocalista es Angela Gossow. Se unió en la banda en el año 2000 después de la salida de Johan Liva. Eh clave resaltar que este es el último álbum este Chaos Legion de Ángela. Es el noveno álbum de la banda lanzado en el año 2011. Escucharemos Arch Enemy y después le bajaremos Re, Revoluciones o los dos punticos y escucharemos de Estados Unidos Paramore. Misery Business de Paramore, el segundo año, el segundo álbum del año 2007. Hayley Williams es la de la poderosa y distintiva voz, Hayley Williams. La canción, se si pueden ver el video también, yo lo voy a ver acá. Y mira Mm, los celos y la rivalidad entre mujeres la actitud competitiva que puede surgir entre las chicas adolescentes dos canciones Under Black Flag We March de Alice Enemy y Miserable business, business de Paramore rápidamente llegamos a el minuto 54. Eh, entonces, con estas dos canciones nos despedimos, yo creo. Eh desde Brasil, Crypta y desde el Reino Unido la agrupación Gears School. Eh de la can de Brasil Crypta escucharemos la canción Possessed del álbum Echoes of the Soul Echoes del alma. El álbum debut del 2021 se formó en Estados Unidos en Estados Unidos en en Brasil con los miembros de Nervosa, Fernanda y Luana. Y luego se unieron desde Grecia eh una señorita Sonia Nubis de Cora Spera. Y Tania también es de Brasil de una banda llamada Hugbar. Tripta lanzó la canción Possess en el álbum el 11 de julio del 2021 a través del sello discográfico Napalt Records y escucharemos la primer banda de heavy metal formada en 1978 llamada Girls School eh Girls School un la banda de mujeres que ha demostrado que se puede sacar en el mundo del rock del año 1981, el segundo álbum Hit and Run, Golpea y Corre. Escucharemos la canción Come on Let's Go de Gears School. Recomiendo que vayan y visiten sus páginas de sus videos y no apoyen la piratería. Eh, Filiu Cerox solo quiere eh compartir música para que vayan y apoyen a sus artistas. No siendo más, nos vemos en otra hora. Chao.